Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Eh? Rosaura, aquí desde el estudio Víctor Basterra de la Reta Guardia y por m 690 operando Julio Pardo y nosotros con nuestra compañera y amiga Natacha Bianchi en los controles. Bueno, Nat, eh, Ro, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, la verdad, hoy sabrás, eh, abrimos el programa con una gran noticia, que es que ya la Corte eh, Suprema de Tucumán ordenó la libertad para Belén, todavía no está libre, pero ya se tomó la decisión de que la revisión de su condena sea fuera de la cárcel, así que la verdad es una noticia enorme, no solo por una cuestión que tiene que ver obviamente con la causa, sino con con nuestra autoestima y nuestra esperanza, no nuestra sensación de que vale la pena lo que hacemos. Eh, bueno, la movilización esta vez ha logrado que liberen a Belén, así que estamos a la espera de, de, de la implementación, digamos, de este fallo. Vamos a informarnos un poquito más con quienes siguen la causa desde allá de Tucumán para saber... Eh, cómo se va a ejecutar, pero en principio esa es la noticia, van a liberar a Belén, así que, eh, bueno, es, es una gran alegría. Aparte, una gran movilización que no fue solo en Buenos Aires, eh, porque muchas ciudades de provincias también se movilizaron y salieron a reclamar, o sea que eh, un poco que se rompió eso de, de que es siempre Buenos Aires la que hace punta ¿no? Eh, sino que, bueno... Este, también se extendió por varios lugares. Sí, además, eh, bueno, especialmente en Tucumán, ¿no? que es una provincia tan reticente muchas veces a estas causas, a acompañar estas causas la ciudadanía, me parece que la historia de Belén se impuso, este alguna vez hablamos con Soledad de Esa, su abogada, que ella decía, bueno, si bien Belén tuvo un aborto espontáneo y no un aborto voluntario, y eh, hay una cuestión que tiene que ver con que, que digamos dejó en evidencia ese mandato tan primitivo de, de las mujeres de ser mamás que castiga hasta aquellas que pierden un embarazo en el caso de Belén este ahora, me doy cuenta de que en el medio de la euforia no, no, no hicimos como una breve reseña. Belén llegó a un hospital en Tucumán hace dos años con dolores abdominales, allí tuvo un aborto espontáneo de un embarazo que ella no sabía que estaba que estaba gestando y eh, bueno, en el medio de un, una serie de imputaciones, eh, pre, eh, digamos, precarias, médicas y policiales, Belén terminó con una causa por homicidio porque fue acusada de haber parido a su hijo y haberlo asesinado cuando en realidad su historia clínica consignó desde el momento cero que ella había tenido un aborto espontáneo. Así que, bueno, todo ese raíz judicial que tuvo que pasar en la cárcel y en soledad, este bueno, tardó dos años hasta darse a conocer y por suerte el movimiento de mujeres tomó la causa este muy fuertemente, a todos nos recordó este la, la intensidad con que se ha tomado también el caso Tejerina, Belén es, es una es una nueva Romina Tejerina, no por los hechos claro. sucedidos, uh -huh. sino por este la, la, el, el sistema jurídico y y cómo ella se convirtió en reén en una provincia, este, de la misma forma que Jujuy, la provincia de Romina, muy, muy conservadora este en lo que tiene que ver con la cuestión de género. Así que, eh, bueno, Belén está condenada, pero su condena será revisada, eso ya fue aceptado por la Corte, y ahora la Corte ordenó que mientras se revisa esa condena de homicidio agravado por el vínculo, eh, ella esté en libertad. Así es. bueno no escuchamos a Luis, este se ve que se habrá cortado la comunicación, pero ahora eh, ahora sí, ahora sí te escuchamos, Luis. Bien. No, te decía que también tenemos otro caso que en este sentido eh, es negativo porque eh, la abogada defensora de derechos humanos y de causas de delitos de a la humanidad, eh, Laura Figueroa eh, ha sufrido también un un ataque en su casa este, entraron eh, seis individuos le, le, le destrozaron todo vamos a contar también este caso para saber qué es lo que está pasando este allí cuando ella estaba volviendo de un este de un acto homenaje que se estaba haciendo en capilla del Rosario no allí en, en tucumán exactamente eh, sí. y también Eh, que quizás por una cuestión mediática lo, lo, los canales de noticias eh, hoy han, y ayer han hecho circular una unos cortes en pleno constitución en plena estación Constitución, así en Brasil, calle hornos Lima porque bueno hay, eh, hay hay un impedimento a trabajar de un grupo de comerciantes, de parte de no se sabe quiénes son los dueños de un predio donde desde el sábado les impiden entrar ni siquiera sacar su mercadería. Vamos a tratar de tener una, una comunicación telefónica con algunos de los involucrados, algunos de los delegados de, de, los este, de los puesteros, de los comerciantes. Y también tenemos un audio eh, que, bueno, la nuestra compañera, vamos a decirle, una corresponsal de nuestro programa, uh -huh. eh, María del Socorro, su nino, el sábado le hizo a una de las también este comerciantes que estaba allí reclamando por su por su derecho a trabajar, más, nada más ni nada menos que eso. Así que si te parece, eh, no sé cómo, cómo tenemos... Eh, organizadito el programa hoy, vamos a una pausa, hacemos un separador la pauta y quizás ya por ahí tenemos alguna comunicación telefónica, ¿no? Exactamente, sí, a la vuelta de la pausa vamos a hablar con Vicky Dizadnik, que es una militante de, de género de Tucumán, que viene siguiendo el caso Belén desde el comienzo eh, que ya en varias oportunidades ha salido aquí en la retaguardia para hablar y bueno, nos va a contar un poco qué se está viviendo allá las y... últimas novedades. Exactamente. Perfecto. Bueno, vamos entonces y volvemos. De dando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente, deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto... Y tratarlo de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente, deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario, que no se piense eso, es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje, homenaje ya. Y vamos Argentina, viva la patria, viva el amor, viva la patria del amor, gracias Argentina, fuerza, fuerza. ¡Fuerza! Voces, Otras Propuestas. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar, barra Más Simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, muy bien, estamos otra vez aquí eh, en otras voces, otras propuestas, intentando comunicarnos acá con, con Vicky Dissarnik por un lado y con Soledad Dessa por el otro. A ver cuál de las dos está en condiciones emocionales de hablar. Eh, ahí nos dicen que en 10 minutos vamos a poder hablar con Vicky. Luis, querés adelantar un poco de lo que nos habías preparado vos Mira, eh lo que podemos entonces es cambiar un poco el orden de, de lo que teníamos. Eh, no sé si estará la posibilidad de comunicarnos personalmente con Laura con Laura Figueroa, eh, pero sí contar en todo caso lo que le sucedió el sábado, ¿no? Porque sí, sí. Eh, ella venía de de Tucumán, estaba viajando de regreso a Tucumán desde la localidad de Belén en Catamarca porque se había participado en un homenaje al militante del PRT, del Partido Revolucionario y a los trabajadores Juan Carreras donde eh, habían podido eh, reconocer los restos en el famoso Pozo de Vargas no eh, bueno, mientras estaba... Esa, Eh, volviendo ¿no? a su domicilio uh -huh. desde Catamarca, eh, a, no solo tuvo este episodio de haber entrado eh, gente que iban... Eh, además esto está atestiguado por vecinos que lo vieron, ¿no? Sí, sí. Que alrededor de las 6 de la tarde hubo eh, seis personas que entraron a la vivienda cargando dos mochilas. Eh, cuatro de ellos se le subieron a un Peugeot 307 y otros dos en una moto, pero cuando ella estaba viajando de vuelta, como te decía, eh, también tuvieron una serie de altercados en la ruta, en eh, eh... Ella nos cuenta eh, que una camioneta de de gendarmería la siguió primero y luego un vehículo 4x4. Dice, a otra compañera, así unos días, volviendo de capilla el Rosario, se le cruzó una camioneta en el camino. Esto es textual de la denuncia que hace eh, Laura, Laura Figueroa. Y sigue eh, contando que es el tercer atentado en mi casa vinculado con la causa de... Pozo de Vargas, en la que todavía soy representante de numerosas causas. Eh, ella dice que ya hicieron una denuncia a Inboche ante el fiscal Pablo Camuña de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Tucumán. Eh, en realidad esto es un acto de violencia y tiene un claro objetivo amenazante, eh, no sólo hacia ella como persona, sino hacia... A todos los que a todos los colectivos y a todos los que se están moviendo para seguir investigando estos crímenes de lesa humanidad allí en en, en tucumán no eh, y también desde el centro de profesionales por los derechos humanos se, se, soli se solidarizaron con laura eh, y ellos además hacen mención a que esto no eso no son hechos y casuales. Creo que lo comentamos ya la semana pasada también. Esto tiene que ver con con esta cuestión de estas declaraciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri, eh, comentando que bueno, a él este en realidad no, no le interesa mucho si son 9.000 o 30.000 desaparecidos, ¿no? Ellos no, no dicen va a el centro profevate el presidente no, él no entra en ese debate le da lo mismo eh, y, y estas eh, organizaciones el Centro de Procesiones de Derechos Humanos dicen un envalentamiento de quienes pretenden la impunidad por los para los genocidas con un regreso a la teoría de los dos demonios que el mismo Mauricio Macri sostiene cuando habla de guerra sucia, o sea mezclan todo eh, no es casual Macri no es un, un ignorante de este tema Macri es uno de los grandes empresarios junto con su papá, que ha hecho grandes negocios en la época de la dictadura, y obviamente no puede decir, este hoy siendo presidente, hoy no sabía que era lo que pasaba en esa época. No, claro que no. Eh, y también, bueno, antes de haber podido identificar los restos de otros, de los secuestrados y desaparecidos en la fuerza clandestina de Pozo de Vargas es un, es una este, es un hecho muy muy digamos uno de los más emblemáticos también ahí en Tucumán no claro porque no por casualidad se llama Pozo ahí iban a pare, a, a parar cuerpos de todos aquellos que en, la época, en Tucumán con el general Bussi a la cabeza este eran dueños y señores de la vida de las personas allí, ¿no? Claro, eh, me recuerda a, a una situación que si bien sucedió el año pasado en otro contexto, eh, tiene que ver un poco con esta impunidad que los genocidas, este, por, porque la tienen o porque viven un delirio, pero creen que tienen y es lo que sucedió con eh, el aperito Kramer con Echecolás que viene al caso eh, teniendo en cuenta que, bueno, se volvió a hacer una pericia sobre Echecolás porque pidió nuevamente la, la prisión domiciliaria que no le fue concedida. Ahora aparentemente lo van a trasladar a un hospital por su situación de salud. Este, pero bueno, sí, la perito Kramer cuando tuvo que, que peritar a Echecolás y, y determinar si le daba o no la prisión domiciliaria, que en su momento no se la dio, también fue amenazada. Eh, le mataron a su perro, bueno, una situación muy sanguinaria. Claro. También también. Mirá, y, y por, eh, no sé si vos si podemos seguirle un ratito eh, lo que vos comentabas de Checolaz, también creo que lo hemos hecho eh, comentario con lo que ha pasado eh, con los este los asesinos que son muchos, hoy solo dos están en el banquillo de los acusados de la cnu una de las organizaciones para para policiales que actuaban en la plata mar del plata y bahía blanca y que eh, por eh, porque uno de los jueces se abstuvo eh, pidió licencia por cuestiones eh, de cansancio de estrés de muchas causas que tenía postergaron un juicio emblemático que es uno de los primeros que este, tocan este tema de estos asesinatos eh, de estas bandas fascistas pre-dictadura militar. ¿Y por claro. qué digo esto? Porque lo ligo a lo que... En tu, eh, otra de las, las Se te escucha bastante de entrecortado. ...como la Fundación Memoria e Identidad. Sí. Ajá. Te digo, eh, otra de las organizaciones... Defensores de Hechos Humanos como la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán aclara que la doctora Figueroa es una referente ineludible en la lucha por establecer la verdad y la justicia de los acontecimientos que han sido caracterizados como prácticas aberrantes uh -huh. de la do doctrina de seguridad nacional implementada durante el llamado operativo independencia y luego por la dictadura nacional cívico, militar, y yo le agrego, eclesiástica, como dice siempre nuestra gran Norita Cortiñas. Y lo ligo, ¿por qué? Porque en Tucumán el operativo de independencia fue en el año 75, también como aquí la CNU y las tres que actuaban al calor del apoyo, de, eh, Isa primero del general Perón hasta que se murió, después de Isabel lo perrega y toda claro. la caterva de del gobierno peronista en eh, no nos tenemos que olvidar que en el operativo Independencia este cualquiera que lo googlee que lo googlee para jóvenes uh -huh. este se van a enterar que fue el operativo Independencia en Tucumán. Fue una prueba este un, una práctica para que después del golpe se institucionalizara todo esto, ¿no? eh, así que bueno, Eh, esto es lo que hay que, que seguir insistiendo lo que no hay que olvidar como decimos siempre memoria, verdad y justicia y no dejar que, que se caiga en el olvido por más que el presidente Macri como comentaba recién se haga el tonto y diga a mí no me gusta yo no sabía o no tengo conocimiento de tales hechos bueno, nada eh, lo lamentable no son los dichos de Macri porque ya sabemos quién es. Lo lamentable es que algún sector de la sociedad compre esos dichos como verdades eh, únicas. Sí, sí, ¿no? absolutamente. Y no vean otra parte, donde si vos tenés la posibilidad y te debe de pasar como a mí por las redes sociales, hay muchísima gente, incluso mucha gente conocida, amiga mía, que ha transcurrido años conmigo trabajando o, o conocidos, donde justifican y vu vuelven otra vez al discurso de la teoría de los dos demonios, ¿no? Sí, sí, sí, Donde, bueno, terro había terrorista y también estaba bien porque eran terroristas. Y ese discurso, cuando te dicen los derechos humanos era de todos en ese momento, no. Lo que hay que insistir y reinsistir es que cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, se habla, es el Estado el que hacía esos crímenes y el que tomaba por la fuerza, de los asesatos, las desapariciones de las personas. Había un, una situación muy, muy... 70, donde, bueno, había personas... Se te escucha muy entrecortado, Luis. Por política, ahora no nos está entendiendo no es bien lo que decís, pero es era. cierto lo que lo que mencionás sobre los delitos de lesa bueno, humanidad. Bueno, entonces, este, eh, tomo lo que, lo que decías sobre los delitos de lesa humanidad para, para, para traducir la, bueno, la intencionalidad, porque me parece interesante que es, bueno, que un delito de lesa humanidad por definición ah, es perpetrado por el Estado. Bien, nos vamos entonces a bueno, un temita breve. Este, vamos y a ir va, a un tema musical Vetembo vetembo vetembo vetembo vetembo vetembo vetembo vetembo proces otras propuestas. Bueno, estamos otra vez aquí en Otras voces, otras propuestas, sonaba Babilonia de los Piojos. Y como adelantábamos al comienzo del programa y, y en, en forma detallada, eh, la Corte Suprema de Tucumán ha anunciado que eh, bueno van a liberar a Belén Eh, hasta tanto se defina eh, con, digamos, la, su sentencia de manera firme. Así que estamos en comunicación con Vicky Disadnik, que pertenece a la Casa de las Mujeres Norma Nassif en Tucumán y que viene siguiendo la causa Belén desde muy cerca y desde muy temprano. Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto. Bien, te saludamos Rosaura y Luis. Eh, a ver... Decinos vos, una sensación, miedo, una consideración, <risa> felices. La verdad que estamos muy contentas, muy emocionadas, ha sido un proceso de mucha tensión, de unos meses con mucha actividad, con mucha preocupación por la vida de esta joven, por su salud, por su liberación, y que hoy nos hayamos enterado que la marcha del 12 ha sido contundente y ha permitido que rápidamente la Corte se expida, es una gran alegría. Todavía no la han liberado, está todavía presa, la abogada está haciendo los trámites porque eso va a la Cámara y la Cámara tiene que expedirse. Bueno, trámites burocráticos, nosotros pensamos que la iban a liberar a la noche, pero bueno, esperaremos hasta mañana a ver qué qué novedades tenemos y cómo, cómo, cómo viene la mano porque sigue la, la demanda de la apelación por la anulación de la condena y la absolución de Belén. Así que nuestra lucha no cesa, sino que seguiremos insistiendo para que se anule su condena y Belén fue la suelta de tan terrible injusticia que se ha cometido hace casi 900 días. Claro, Así Belén... Que, ¿Cómo? En, per, perdón, eh, seguí, seguí. ¿Cómo? Vicky, ¿me escuchás bien? Ahora te escucho, sí. Bueno, Ahora, no, te decía mueren, sí. eh, que Belén eh, entonces va a quedar en libertad hasta que se revise la condena que, que sí, le impusieron... Se digamos... Libertad bajo caución, o sea, ella claro. sigue condenada según la, la, la resolución de la, de la Cámara que la condenó en primera instancia y ahora el, el expediente está en la Corte Suprema de Tucumán. Claro. Que tenía, desde que llegó eso hace unos meses, nove, 90 días hábiles, o sea que estamos... Si cumplen los plazos, vamos a octubre, por ahí es muy falta mucho para que se cumplan los plazos. Nosotros entendemos... Que frente a tremenda movilización y tremenda injusticia que ha sido este, apoyada por, por organizaciones de muchos lugares del mundo y de la argentina esto se resuelva con mayor prositud y que la anulación de la condena sea inmediata pero nosotras este, estamos muy felices por esta primera gran triunfo del movimiento de mujeres beénn seguiría condenada si el movimiento de mujeres no se hubiera socializado y y se hubiera organizado rápidamente alrededor de esta mesa por la libertad de Belén en la provincia, que se reprodujo en muchos lugares del país, y las marchas del viernes, bueno, ustedes seguramente han seguido la, la movilización popular del día 12, sí sí ha sido contundente en muchos lugares del país, desde Ushuaia hasta Jujuy, y desde Entre Ríos hasta, no sé, hasta Mendoza, o sea, atravesó toda la Argentina, porque el movimiento de mujeres de la Argentina es un movimiento muy fuerte, es un movimiento muy importante, Y claro. entonces las luchas del Movimiento de Mujeres son las que consiguen los pequeños y grandes triunfos como este. claro Así que esperaremos que mañana sea liberada y que podamos cerrarla entre nosotros y seguir luchando para que se anule su condena. Bien, eh, ¿tenés alguna eh, alguna alguna boca de urna de las sensaciones de Belén? No, está muy ansiosa, está preocupada por, porque está hace mucho tiempo presa está con muchas ganas de estar con su familia, a la vez está muy fuerte, yo no sé si ustedes leyeron la carta que mandó sí. a la marcha del 12, que se leyó en muchas plazas del país, es una carta donde ella tiene muy claro qué le pasó, o sea, le pasó por ser pobre, por ser joven y por ser mujer, y por haber confiado que el hospital público es el lugar donde hay que concurrir cuando uno está enfermo. Claro. Y en Tucumán, que es la única provincia argentina que no ha adhirido nunca a la ley de de salud sexual y reproductiva, donde los abortos no punibles, cada aborto no punible es un problema, es una discusión, es una, una, una carga terrible de que tenemos que estar presentes cada vez que esto ocurre, eh, pueda empezar a cambiar, porque la verdad que las injusticias que se cometen contra las mujeres son terribles en esta provincia, como en muchas del país. ¿no? Uh -huh. Bien, eh, mi compañero Luis te quiere hacer una pregunta. Sí, hola Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vicky. No, más que preguntas, porque... lo que Parece más... un poquito más fuerte, no te escucho. Bueno, a ver si me escuchas Ahora... Eh, ahora sí, ahora sí. Decía que, más que preguntas, porque lo que charlaste ya con con Rosura es lo importante, yo lo que quería era dejar una... aunque sea una mínima reflexión de, de, este, de estas organizaciones que se mueven como ustedes, la importancia, porque lo de Belén... Eh, no sólo si bien la repercusión mediática siempre aparece en Buenos Aires, en la capital, pero tuvo una repercusión a nivel nacional que demuestra cuando eh, se, se sale por una causa justa, eh, ni siquiera los poderes más eh, concentrados, los poderes más conservadores, los poderes más jodidos, ¿no? Como decís vos, en Tucumán, donde eh, cuestan los hospitales públicos, eh, que también pasa aquí en Buenos Aires, ¿eh? nosotros lo hemos tratado más de una vez, esos temas de que miran para otro lado los protocolos, que siempre hay un médico que dice, ay, yo no, porque no puedo, por mi conci... Y bueno, la movilización demostró eso. Y me parece que lo más importante... Por por lo menos que le podemos transmitir a Belén más allá, si puede tardar unos días más, unas semanas más es que ella sabe y nosotros justamente esa carta que vos decís también la reproducimos la leímos al aire eh, así como ella decía que sentía la fuerza eh, también nosotros sentimos que hoy hay que darle fuerza a ella para que estos pocos días que le faltan sepa que van a ser Eh, aunque esté adentro los mejores días, porque son los días donde esa seguramente se va a sentir acompañada por todos los que le dieron ese apoyo, y obviamente el día que salga va a estar rodeada de todos los que empujamos para que se haga justicia, ¿no? Sí, la verdad que la reflexión es muy importante y me alegro que la haga un hombre, que la haga desde Buenos Aires, y que acompañe en la lucha de las mujeres. Eh, Vicky, querés responder una pregunta más, eh, no, no quiero forzarte No, no, no, no estoy mirando la reunión de la Casa de las Mujeres en este momento uh -huh. Estamos festejando, así que estoy bueno. muy emocionadita nomás Bueno, no, yo en realidad nosotros eh, pensábamos hoy hablar con Soledad eh, Solo para hacer un balance eh, sobre la marcha de, del viernes pasado Sobre todo para tener un diagnóstico también de lo que había sido la marcha en Tucumán ...para quienes este, fuimos aquí en, en Buenos Aires... Y, ...y me imagino que ahora esa marcha cobra otro sentido, ¿no? Eh, sí, sí. Que... acá Tucumán ha sido una marcha muy importante... ...muy importante, muy larga, casi seis cuadras... ...con muchas organizaciones, eh, muchos apoyos... ...mucha solidaridad, partidos políticos... ...organizaciones sociales, eh, eh, por supuesto... ...organizaciones de mujeres, todas... ...hemos estado este, impulsando que esta marcha exprese realmente el sentimiento de miles, porque lo que le pasó a Belén, y por eso su repercusión, es lo que le pasa a miles de jóvenes que van a los hospitales públicos, como decía, uh -huh. y que tienen este destino, y que muchas veces lloran solas, eh, la, la, la dicotomía entre la cárcel o la muerte. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones de, mucha, de mucho dolor para las mujeres. Así que, en medio de eso, esta buena noticia nos llena de, de fuerzas para seguir luchando, en primer lugar por la anulación de la condena, y en segundo lugar por todos los derechos concultados que tenemos las mujeres, y que entendemos que este caso nos va a dar seguramente mucho impulso para este, seguir luchando. ¿Sí? Bien, bueno, Vicky, gracias, abrazo, y bueno, este espacio ya sabes está abierto. Bueno, mañana después que la vea y me pueda contar a ver cómo está. este podemos volver a hablar cuando lleguen. Sí, sí, sí, claro que vamos. A bueno, hablar. un abrazo fuerte y gracias por llamar. Abrazo. Gracias, gracias. Chao, chao. Bueno, eh muy muy emocionante la verdad. Sí, sí, eh, se la noto emocionada, Vicky, sí. Sí, se la noto emocionada. Eh, es como, bueno, estamos tan lejos que, que no podemos dimensionar, pero sabemos que, que nos pasa cuando estas causas eh, resultan así. Por ahora Belén va a estar en libertad, eh, por supuesto no se ha anulado su condena, pero eh, esta medida es por demás esperanzadora. Bueno, no, y, y yo para cerrar esto, no quienes conocemos una provincia como Tucumán y la hemos por ahí recorrido, eh, no como turista, sino para ir a hacer algunas actividades, notas y, y, y cuestiones... Eh, puedo asegurar que es una de las provincias más conservadoras y jodidas que puede haber en la Argentina, junto con Salta este, es terrible es terrible y entonces como decía Vicky misma, ¿no? eh, lo que deben de sentir esa minoría, pero fuerte minoría que en Tucumán luchó este, para que Belén pueda volver a recuperar su libertad, ¿no? entonces creo que además tiene un doble valor Pues uh -huh. yo me las no una cosa es que nosotros una vez por semana que tampoco lo hacemos comentemos el caso de belén o este digamos las actividades que se hacen por la libertad de... otra cosa es convivir todos los días en tucumán con esto uh -huh. puedo asegurar porque lo conozco y lo he vivido lo que es es terrible si sí, es sí. terrible Sí, sí, es terrible y además es, es, hay, hay sobrados este, testigos de que eso es terrible porque hay muchos casos de violencia de género en Tucumán, eh, partiendo de, de, del, del que creo nos conmueve este, así como a grandes rasgos por, por las implicancias que tiene, que es el caso de Paulina Levos, eh, claro, en el que claro, están también. implicados los hijos del gobernador, ¿no? de ahí para abajo. Eh, es, sí, sí. es esa provincia Así que la verdad es un logro eh, de, de las tucumanas Del movimiento de mujeres en Tucumán Y es un antes y un después para el movimiento de mujeres A nivel nacional Esto Amnistía Internacional terminó pidiendo la libertad para Belén, sin contar una cantidad de figuras públicas, artistas, eh, eh, periodistas de todo tipo, de todos los niveles, de, de todos las, los ámbitos y rubros, eh, terminaron jugándose por la libertad para Belén gracias a la presión que ha metido, creo que en este caso vale un, un pequeño personalismo, en gran medida su abogada Soledad, que, ...que impulsa la causa con muchísima honestidad eh, y, y muchísima humildad. Bueno, Bueno eh, Rosaura, no sé si con, con Nati podemos ir a, a una pausa, a, un, este, a unos separadores... ...y eh, quizá podamos tener entonces esa también comunicación telefónica... ...que habíamos a, a, anunciado al principio sobre lo que está pasando allí en Constitución con un grupo de comerciantes que le están privando la posibilidad de seguir trabajando. ¿Te parece? Me parece. Vamos. Estás en la inspección Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución y reclama reclamá. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Darío, ¡Sí! ¡Sí! Darío y Maxi viven en nuestras luchas.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 No, estamos aquí otra vez de vuelta en otras voces, otras propuestas que viene Luis? Bueno, ahora viene lo que habíamos comentado al inicio del programa, una situación que se está dando desde este, eh, el sábado pasado allí en lo que se llama un paseo de, de compras en Constitución frente a la estación Constitución sobre la calle Lima, Eh, quienes conocen eh, el predio de Constitución y la estación, eh, vamos a hacerle un chivo, y además creo que, por lo menos hace mucho que yo no paso, pero se comía unas ricas pizas en, en el tren mixto, en la pizzería tren mixto, al lado hay una entrada de eh, un paseo de compras que también tiene entrada por eh, la calle Brasil, y hay un grupo de comerciantes que al sus locales, este fue un local remodelado, eh, que el sábado encontraron con el local cerrado. Eh, eh, María del Socorro Zunino, que es una compañera nuestra, eh, corresponsal, porque tenemos que decirle que fue eso, corresponsal, porque lo que estaba pasando el sábado, eh, hizo una entrevista con una de las personas que en ese momento estaba allí en la calle reclamando del porqué... Eh, la, la, las cortinas de ese predio estaban cerradas y les impedían a ellos a entrar. No sé si Nati tiene el audio, si lo podemos escuchar lo tiene, lo tiene. para ponernos un poco en contexto. Hola, ¿cómo estás? Este, ¿cómo es tu nombre? Eh, María Fernanda. Bueno, que contame brevemente qué es lo que este, es lo que está pasando acá. Están ahí unas 200 personas en la calle. Estamos acá en el paseo de compras en Constitución, es domingo. El paseo de compras está cerrado. Los dueños no eh, cerraron efectivamente vos trabajás acá, contame este qué es Sí, ...sintéticamente, ¿qué es lo que pasó? Eh, sí, nos, yo vengo trabajando hace seis años en esta feria... ...que se inició eh, muy precariamente... ...pero gracias a un incendio que hubo acá... Eh, la ...hoy es el shopping de Constitución... ...gracias al seguro que cobraron. Bueno, eh, lo que pasa es esto... ...que los dueños... ...nosotros pagamos eh, mucha cantidad de dinero... ...a eso le quisieron aumentar de un 20%... ...y nosotros nos subimos de acuerdo le quisieron aumentar el hace año? hace dos meses no que nos, nos sí? están pagando estaban pagando hace dos meses cuánto hace dos meses estábamos pagando eh, lo mínimo que se paga acá son 15 mil pesos uh -huh. y bueno después con el 20% se nos va a 18 otros locales que pagan mucho más eh, es todo, todo todo a una medida pero muy superior que nosotros ya no podemos pagar ahora para lo que le llamamos locales exactamente son locales así con división de ¿Paredes de mampostería, puerta o es...? No, eh, son están, están separados por eh, madera. Maderas si y los tolos son de plástico. A eso lo llamamos nosotros locales. Locales que miden hasta menos de dos metros por lo cual pagamos esa cantidad de dinero. O sea, ¿por cuántos metros cuadrados ellos cobran como mínimo 18, o pretenden cobrar 18 mil pesos? Bueno, eh, pretenden cobrar eso por, por locales que prácticamente están midiendo eh, un metro y medio de, de ancho, digamos, por, por dos metros, así. Es, Son no. locales pequeñísimos. ¿Cuánta gente está, está trabajando más o menos? Este, y, y o estaba a... trabajando hasta ahora que hoy se... se Son se... 400 locales somos 400 a 500 locales y somos como más de te podría asegurar más de más de 800 a 900 personas que trabajamos y que todos trabajamos el día a día. Hoy con la crisis económica que está sufriendo el país, en sí, ventas no hay, pero nos estamos abancando porque yo he trabajado en la calle. Tengo hace 15 años en este país y desde que vine he laburado en la calle y bueno, comenzar todo a juntar dinero, a juntar dinero para tener un algo legal, digamos, algo legal y algo que, que no estar en la calle y sufrir todos los arrebatos que siempre hemos sufrido. Entonces, si nosotros estamos saliendo de la calle para venir estos locales a trabajar dignamente, creo que estos señores no tienen ningún derecho, por más empresarios que tengan, por más plata que puedan tener, a venir de esta manera a humillarnos, a tratarnos mal a todos los trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que...? Eh, ustedes llegaron hoy a la mañana y se encontraron que el lugar estaba cerrado y además me decían, se enteraron por gente que es que está habitualmente de noche por el lugar, que anoche vinieron con camión y vallaron, este desde el lado de adentro. O sea, hoy está la cortina cerrada, pero la mercadería de ustedes está adentro. sí Y no hay ninguna comunicación de parte de ellos hacia ustedes el día de hoy. No, porque la señora Ana Martínez no quiere no quiere hablar. No, esa señora, no desgraciadamente eh que no, eh, no sabe dialogar, no, es la cara visible de este lugar, porque Ajá. los dueños no se los conoce, solamente se la a ella como la era administradora. Como Ana María Martínez la administradora y la sociedad cómo se llama? Eh, Grisel. Sociedad Anónima. Ajá. Este eh, el de Pompeya que cerró creo que antes de ayer, Paseo de Pompeya, es de los mismos dueños? Sí. La... Eh, los mismos dueños tienen Pompeya. Eh, que cerraron porque roban de noche siempre roban de noche y nadie se hace cargo de lo que de las cosas que se pierden eh, tienen en Pompecha tienen en Retiro eh, tiene uno en 11 y tiene otro que va a abrir acá eh, en un, un lugar muy comercial, donde antes estaba el shopping de La Valle, bueno ahí van a abrir otro local Ustedes se organizaron mínimamente como para este resistir de alguna manera este, el aumento este excesivo que querían aplicarle ellos de los de los alquileres y estaban pagando, me decía, este, como en el mes de abril, Como en el mes de ustedes siguieron pagando el alquiler, sí, pero no sí. le pagaron el aumento. Ustedes no. tienen contrato, ellos les dan tienen contrato legal con ellos? No, nunca nos hacen contrato legal. O sea que ustedes en realidad le pagan una, se lo pagan mensuál o por día la alquiler actual. Ustedes le pagan un alquiler mensual de aproximadamente, es el más bajo, 15.000 pesos por 7 o 8 metros cuadrados, por lo cual no tienen ningún contrato y este, al día de hoy ellos cobraron el mes y este, tienen cobrado el mes de agosto y ahora, ahora les cerraron las puertas y la mercadería de ustedes quedó adentro, es así. O sea que ustedes le pagaron el mes de agosto y ellos ahora se, en, la, en los hechos se quedaron con la mercadería. Eso sí, nos se quedaron con la mercadería y nos dicen que podemos llamar y sacar, pero nosotros no queremos sacar nada, nosotros queremos trabajar. Ah, ellos le dijeron sí. que pueden sacar, llamar sí. a alguien, eso eh, es designado. Sí, Ana, sí, ahí está el número de Ana. Ah, y sacar la mercadería. Sacar. Pero nosotros no queremos sacar, nosotros queremos trabajar, siempre hemos dicho nosotros queremos trabajar, no queremos problemas con nada, solamente queremos trabajar. Claro. Porque nosotros es lo único que tenemos, es nuestra única fuente de, de ingreso a nuestras familias. Ahora, ¿qué van a hacer las próximas medidas? Ahora están acá en la calle, este ¿qué, qué cosas este, ¿qué otras cosas van a hacer el día de hoy? Sí. bueno, el día de hoy vamos a ir ahora a hacer la denuncia y, y vemos cómo prosigue. Sí, vemos hasta dónde tenemos que llegar y, y qué puertas tenemos que tocar, porque bueno. eso así no se va a quedar. Bueno, bueno muchas gracias, bueno. suerte. Bueno, gracias. Bien, eh, escuchábamos entonces este audio que hizo nuestra compañera María Socorro Zunino el día sábado, hablando con Mari y contando lo que estaba pasando. Eh, yo, estuvimos desde el programa tratando de comunicarnos con esta mujer, Ana María Martínez, eh, la supuesta administradora o responsable o la que da la cara, no pudimos hacernos con ella... No, no, no nos ha atendido el teléfono que tenemos no atiende nadie eh, si pues insistiremos en la semana a ver si tenemos alguna posibilidad de comentar el tema eh, y que ella nos dé la eh, las explicaciones del caso pero eh, como esto siguió porque al día de hoy todavía no se han levantado las cortinas de este paseo de, de compras y eh, eh, Estamos con Scott, Hola. también los que tiene allí un puesto, en, <risa> en, en la calle Lima, eh, en medio de, de este paseo, y nos gustaría que nos comente, bueno, al día de hoy, qué novedades han tenido. Buenas noches, eh, Rosaura y Luis, eh, te saludamos, Scott, ¿qué nos podés comentar? Buenas noches, Rosaura, y ¿cómo le va? Buenas noches, muchas Hola. gracias, y la verdad que que más amabilidad de parte de ustedes, por invitarme a pasar y, y dialogar este tema que está pasando en toda la capital federal, ¿vió? Uh -huh. Este abuso de autoridad, este abuso de, de, de soberbia que tienen estos empresarios, ¿no? Que a, a invaden todo capital federal, invaden diciendo, eh, haciendo locales comerciales como Paseo la Estación, en Retiro, Pompeya, Once, Dinier... ...en todos los medios eh, de Capital Federal, ¿no? Y es verdad lo que dice la compañera que le hicieron entrevistada y ...que sí, es un abuso de autoridad por el precio y la cantidad que nos piden... ...por local, por ejemplo, ella está pagando 15.000... otros compañeros en mi caso, está pagando 25.000... ...más una suba de un 20%, este, se excede los 30.000 pesos mensuales... ...y ahora, desde el día de domingo a la mañana, seguimos acampando... Estamos en una formación de lucha con los compañeros y nadie nos viene a dar respuesta, ni el gobierno porteño, ni la, ni el gobierno nacional, ni la ciudadanía porteña, nadie, nadie se ha venido, ni una autoridad. Y esta Ana, eh, Ana María no se hace cargo del mismo. Han venido mucha prensa, mucho radio, la verdad que les agradezco de corazón por la solidaridad que nos dan ustedes, por el poder manifestar en estos momentos las cosas que está pasando acá en la Constitución. Uh -huh. eh, Scott, te quiero eh, dejar en línea también con mi compañera Rosado, que te quiera hacer un, una pregunta. Bueno, bueno, sí, sí. Hola, ¿qué tal? No, yo eh, en realidad lo que quería saber es si ustedes, eh, digamos, están con alguna o alguna estrategia jurídica o alguna algún proyecto de, de movilización, de marcha, de reclamo, dónde presentarse. Eh. Por ahora estamos con la protesta pacífica, de lucha, no entramos en nada en lo legal porque la verdad, les soy sincero, no tenemos casi conocimiento el tema de lo legal, Estamos luchando, hay compañeros que, que están viniendo desde hoy, nos están dando información para mañana proceder, ir al juzgado y denunciar a, a un amparo, para un amparo, y poder abrir el, el nuestro medio de trabajo. Pero les, sí le puedo comentar que esta Ana María, por el comisario de la 16, que pertenece a la Constitución, se comunicó con el comisario, ¿sí? Claro. Querían un mediador y lo tomó el comisario de la 16 diciendo que vayamos a hablar ahí en la 16 para poder solucionar el tema. De lo contrario, ninguno de los compañeros accedió en ese momento para ir. Ella tiene que hacerse presente y decirlo en público a todos qué es lo que está pasando sobre todo el paseo de la estación. Eso es lo que queremos y queremos la verdad. ¿Por qué no cierran de un momento a otro más que nada? Eh, ¿Ustedes eh, piensan que esto tiene que ver eh, con la política del gobierno de la ciudad? Eh... Es, exactamente, sí, porque resulta que, como dijo la compañera en, en la entrevista que le dieron, eh, nosotros estamos trabajando hace ocho años acá, después del incendio que hubo y lo que construyeron esta monstruosidad que hay acá en Paseo la Estación, que ahora es un shopping, está embargado en todo Capital Federal, como te digo. Esto es algo político, esto es algo estratégico del gobierno este de turno de Mauricio macri que esto también estaba cuando él era jefe de, de porte, jefe jefe porteño él tenía administraciones no sabemos si él directamente pero alguno de sus funcionarios seguro que sí y por eso este es algo político es más nos dicen que eso estaba clausurado hace nueve meses y ahora supuestamente hace nueve meses queamos trabajando o sea alguien políticamente estaba metido acá ...y mala suma de dinero que nos cobraban, era millonaria. Ustedes están sin trabajar ahora. Ahora hace tres días, compañeras, estamos sin trabajar. Exactamente, estamos con la olla común, con los chicos acá, apoyando, acompañando... ...y no solamente ciudadanos peruanos, en mi caso, ¿no?, porque mi, mi nacionalidad es peruana... Uh -huh. ...sino también eh, ciudadanos eh, extranjeros, como de África, que también ha sido marginado ...y discriminados por su, por su raza y por su color de piel... Y eso, y eso es por parte de la administración también. Absolutamente, sí. Bueno, Scott Douglas, eh, delegado, representante dentro de los trabajadores, comerciantes que están allí en el paseo de compras, lo que te voy a decir corre por cuenta mía y hace de cuenta que no me escuchaste, si esta María Martínez te dijo que vayas a negociar o a hablar con el comisario yo lo que te diría es que vayas solamente con la tarjeta SUBE porque seguramente eh, no va a ser muy buena la negociación y la negociación sabemos lo que es la comisaría de la zona de constitución que ustedes que son ahí del barrio no deben de vivir eh, eh, todos los días, ¿no? me parece que hay que avanzar en la denuncia pública, eh, con los medios, que salga una autoridad del gobierno de la ciudad decir que está pasando, porque se local está habilitado por el gobierno de la ciudad. Y si no está habilitado, que demuestre por qué no lo habilitaron. Eso está. desde el año 2013 que está funcionando, es. Es. donde había esa administración, le cambiaron el nombre, hoy aparece con el nombre de Crisel Sociedad Anónima, pero Crisel no existe. Claro, es algo te, fantasma. Claro, te cuento algo rapidito, así, en breve. Eso antiguamente era la salarita, algo precario, como decía la otra compañera, algo precario. Cuando se incendió, crearon esta monstruosidad y crearon esta esta ese paseo en la estación nuevo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, yo digo que sí, hace algo político y también tiene que haber... Eh, la policía sobre todo, más que nada en, en estos temas, también debe estar metido, involucrado, porque ella misma nos dice, ella misma nos dice con sus palabras textuales, lo dice, eh, con el dinero va el mono, acá todo estamos en la Argentina y todo se hace con dinero. Bien, Scott, eh, lamento que ya nosotros nos quedan un minutito de programa, pero muchísimas no, a como, ustedes muchísimas gracias, compañero, muchísimas gracias, como te muchísimas dije, gracias. Vamos a tratar en la semana de comunicarnos con, con este con, con Ana María Martínez a ver qué qué respuesta nos da ella, así que te agradecemos okay. mucho la no, comunicación para todos a ustedes, por el apoyo, gracias. Adiós. Gracias, Laura, bueno, nos queda nada, un minutito de programa, creo que fue muy productivo lo que hicimos hoy. Eh, nada, nada, estaba reflexionando mientras escuchaba el programa no Yo recuerdo, Víctor Hugo ahora está en las 7.50 Pero cuando estaba en Continental, Víctor Hugo trabajaba Entonces iba a Francia, España, Italia, Inglaterra Él andaba por lo, por todo el mundo y siempre salía al aire en forma perfecta Y nosotros somos una radio de, de la web Somos una radio de medio comunitario Y la verdad que el programa que estamos haciendo dio un lugar desde el otro nos comunicamos ustedes en el estudio víctor basterra yo acá como siempre enredando las más en el estudio los matadores de villa crespo no tenemos nada que envidiarle a Víctor Hugo. No, para nada, para nada. Eh, Luis, para despedirnos, te cuento otra buena noticia que también tiene que ver con el movimiento de mujeres, que es que finalmente, después de mucha exigencia por dos denuncias puntuales de violencia de género eh, intensa, eh, Dante Palma, eh, ex panelista de 678, ha sido suspendido como docente en la Facultad de Filosofía y Letras, he sabido que una de las formas que él tenía de ejercer su violencia era extorsionar alumnas así que bueno, es una gran noticia que muchas chicas se salven de ser eh, víctimas de, de este tipo Bueno, y si podemos quizás para el próximo martes tener algo más eh, información sobre el tema y sí, los sí, porqué sí. y alguna de las chicas eh, se animan y porque no es fácil hablar eh, lo tenemos en cuenta para el próximo programa ¿te parece? Perfecto Bueno, Nati, así en la Operación Técnica Eugenio, gracias eh, Rosaura y el próximo martes estamos de nuevo en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Chau.